Bueno, claramente solidaridad con los compañeros de Chubut y ante los hechos que son de público conocimiento, nuestra solidaridad a toda la familia y al pueblo trabajador de Chubut en este momento tan difícil. En ese sentido, en el marco del paro de Cetera y como Cetera los trabajadores hemos definido una jornada de lucha que tiene que con participar activamente de la movilización y la protesta que se hagan en relación a este tema. La idea es, como bien te decía, acompañar a su familia, acompañar a todos los trabajadores para que se resuelva el conflicto una vez por todas, eh, nos parece que es necesario la solidaridad de todos los trabajadores, no solo de nuestra provincia, sino también del país. Sí, mí, eh, Pablo, en otro en otro contexto, eh, ayer se conoció un comunicado que que largaste y que tiene que ver con fuertes críticas al gobernador de la provincia, que bueno, no acepta o no ve la emergencia alimentaria misma. Totalmente, lo invitamos al señor gobernador de la provincia, que camine los barrios, que vaya acá uno de los merenderos, se sí. si entiende que esta es una cuestión política, eh, él hace política y el gobernador eh, por una fuerza política, y lo que tiene que hacer es velar por por la integridad y fundamentalmente para que todos los renegrinos puedan comer eh, hay una realidad que la quiere tapar el sol no se puede eh, tapar con la mano eh, en el día de ayer salió por unanimidad una ley de emergencia eh, alimentaria cuando los mismos socios de él lo que planteaban eh, era prometer la, la pobreza cero están a las antípodas de lo que de lo que quieren generar eh, y de, de, a, de, a pronto, de, de a poco se va cayendo el velo de lo que es este gobierno que no termina siendo más que siendo socios de los peores eh, de los peores eh, de las peores personas eh, que encarnan eh, las características neoliberales en otro país no porque qué crees que el gobernador eh, dijo que dijo desconocer respecto del funcionamiento de la mesa cuando hay una ordenanza que así lo plantea digamos para no hacerse cargo de, de la problemática concreta o tiene que ver con un desconocimiento real Mira eh, yo creo que hay varias, hay de las dos cuestiones primero eh, se quiere hacer desentendido porque ellos nunca quisieron participar eh, de la mesa, eh, y segundo porque tienen una responsabilidad expresa, hace ocho años que gobierna nuestra provincia, eh, y en la capital de nuestra provincia eh, tenemos este tipo de problemas, hay más de una veintena de merenderos eh, que principio eran merendero ahora son comedores eh, y donde no solo van los pibes sino fundamentalmente va gente grande también van, van, van los padres de los chicos, es una realidad que, que insolayable, que no se puede negar, eh, y que hace también la responsabilidades en este caso política que tiene el señor gobernador de la provincia eh, y también a la del señor eh, vicegobernador de la provincia que quiere postularse como candidato intendente eh, sin embargo no hizo nada por nuestra por nuestro por nuestra ciudad eh, y a la clara está que el proyecto a nivel provincial eh, que está en la legislatura en la legislatura está dormido